221. Es una función de la Inspectoría General de la PNP garantizar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial a nivel nacional, de manera Oportuna 222. La identidad de los Se mantiene en reserva hasta el término de la ejecución de la prueba Comisionados de integridad 223. Es una característica de la prueba de control y confianza. El sometimiento a la prueba es voluntario. 224. De conformidad al Decreto Legislativo 1291, es responsabilidad del jefe de las direcciones especializadas. Supervisar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas. 225. Realizar el análisis. Verificación y seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes previamente registradas en el sistema de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal de la Policía Nacional del Perú, es una función de La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza 226. Realizar el análisis, verificación y seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 227. Una característica de la prueba de integridad señala que se guardará reserva del personal que se desempeña como comisionado de integridad 228. Requerir documentación que considere necesaria a los declarantes cuando existan inconsistencias en la información registrada en el sistema, es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 229. Según el artículo 18 del DELEG. N 2291, la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario, tiene por objetivo que los órganos y unidades orgánicas del sistema disciplinario policial cuenten con Personal policial altamente calificado y con el perfil idóneo 230, la prueba de control y confianza, ¿puede estar referida a la vida personal o privada del personal o su familia? En ningún caso 231. Estará referida al incremento o disminución de la criminalidad dentro de la jurisdicción, así como a las dificultades con que pueda haberse encontrado la Policía Nacional del Perú en la ejecución de sus actividades, a los logros y metas planteados y alcanzados o en desarrollo, nos referimos a La rendición de cuentas 232. Está obligado a mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información obtenida como resultado de la aplicación de las herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior. Nos referimos a. Restricciones y reservas del Decreto Supremo número 013-2017 in. 233. Dentro de los incentivos de la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario del DELEC 1291 el personal seleccionado no podrá pasar al retiro por Causal de renovación de cuadros 234. Según las características de la prueba de control y confianza, tiene carácter de información confidencial El resultado de la prueba 235. Una característica de la prueba de integridad, señala que la prueba se realizara por ¿Uno o varios de un comisionado de integridad? 236. ¿Quién se encarga de elaborar las directivas que establecen los protocolos, procedimientos, metas, objetivos y plazos para la aplicación de las pruebas? La oficina de control, cumplimiento y confianza. 237. Una característica de la prueba de integridad señala que, si como resultado de la prueba se presenta una conducta tipificada como infracción disciplinaria o ilícito penal, se procederá. De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 238. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente para las acciones de su competencia aquellos casos en que el contenido de lo declarado Se evidencie hechos que hagan presumir o constituyan infracción disciplinaria. Es una función de La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza 239. El sometimiento a la prueba de control y confianza es Voluntario 240. ¿Qué norma tiene por objeto regular y desarrollar el Decreto Legislativo N° grados 2291? Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior. El Decreto Supremo número 013-2017-IN. 241. El Decreto Legislativo N. Gra. 2291 tiene como objeto crear herramientas efectivas con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía. 242, de conformidad al DELEG 1291, efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial y al personal civil de otras áreas del sector interior, nos referimos a La Oficina General de Integridad Institucional 243, del enunciado siguiente, cuál corresponde a una característica de la prueba de integridad según el DELEG 1291. La aplicación de la prueba por sí misma no constituye sanción disciplinaria. 244. Conforme al DELEG 1291, los incentivos señalados en la presente norma serán otorgados al personal policial que sea seleccionado para integrar el sistema disciplinario policial. 245. Según el DELEG. 1291, en el resultado de la prueba de integridad, será reasignado a un nuevo cargo por no responder al perfil de la función específica a desarrollar u otra acción administrativa que se establezca por ley. El personal que no responda satisfactoriamente a la prueba de integridad. 246. ¿En qué grados el personal policial previamente seleccionado formará parte de los órganos y unidades orgánicas del Sistema Disciplinario Policial Inspectoría General de la PNP? Mayor PNP y sus oficiales técnicos. 247. La aplicación de la prueba de integridad está a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional, se realiza a través de uno o más comisionados de integridad y es Marque la respuesta correcta. Aleatoria. 248. La Oficina General de Integridad Institucional efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del Sistema Disciplinario Policial, y al personal policial o civil de otras áreas del sector interior. 249. La prueba de integridad permite verificar su disposición del personal policial al cumplimiento de estándares mínimos de Ética, integridad y honestidad. 250. De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficina General de Integridad Institucional, la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior asigna. Los perfiles de acceso y usuarios al sistema. 251. El sometimiento a la prueba de control y confianza es voluntario y deberá contar con autorización expresa del Personal seleccionado. 252. Efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial y al personal policial o civil de otras áreas del sector interior. La Oficina General de Integridad Institucional. 253. La aplicación de la prueba de control y confianza se realiza con la utilización de Soportes tecnológicos. 254. La Inspectoría General de la PNP informa el resultado de las pruebas a su cargo a la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior. Dentro de los 15 días calendario posteriores a su ejecución, marque la que corresponde. Delegación de la aplicación de las pruebas. 255. Cuando en el Decreto Supremo N. Grado 013-2017, in se mencione sin especificar las palabras, sector, ministerio, PNP y sistema, nos estamos refiriendo a nomenclatura. 256. La rendición de cuentas estará referida al incremento o disminución de la criminalidad dentro de la jurisdicción, así como a las dificultades con que pueda haberse encontrado. En la ejecución de sus actividades, marque la respuesta. La Policía Nacional del Perú. 257. Indique UD una característica de la prueba de integridad, según el DELEC 1291. El comisionado de integridad actuará sin provocar situaciones comprometedoras que induzcan a la comisión de actos contrarios a la ley. 258. El contenido de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. No obliga a la presentación de documentos que sustenten su contenido. 259. La aplicación de la prueba por sí misma no constituye sanción disciplinaria. Nos referimos a una característica de… La prueba de integridad. 260. La prueba de control y confianza no puede ser aplicada dentro de un procedimiento. Marque la respuesta. Administrativo disciplinario sancionador.